Grebalariak zorionak benetan oso gaude, daude gaurko sindikatua deitzaileak zorionak greba jarraipen Navarra izan duelako Nafarroan zorionak langileen eskubideen aldeko mobilizazioan parte hartzeagatik lanon bate hindu dubi du dioa espero da hemen lan horrek emaitza ona eman ditu problemaatuak euskal bizartean neratuta daude Langilok eraso bortitzak gara jasaten Eta eraso jaurreiteko greba horokorra irten bidea uzena da, ala bai Ez da gure bidea, normalean erraza izaten Borroka sindikala entolatzea, ez da erraza Baina beharrezkoa da, beharrezkoa bai Beste bidearik ez daukagu gobernuek bakarrik utzi aituzte Ez dituzte gure intzeresak dezen Politikak kapitalaren mesaetan ari dira. Orrot ehinduten politikak dira hauek, orrot ehindutenak. Tala ta guztizere ez dituzte aldatu nahi. Zinda onartu, zinda politikalar erdinekin jarraitzea. Ondo dakigu politikak aldatzen ez badira langileok orainduko dugula krisia eta hori onartze bina Hemos hecho un gran trabajo. Creo que tenemos motivos más que suficientes para estar satisfechos y satisfechas en el día de hoy. Nos hemos empleado a fondo este último mes y medio para poder decir hoy que la huelga ha tenido en Navarra un seguimiento más que importante. Hemos hecho una huelga para dar oxígeno dar oxígeno a todo el mundo que está peleando... ...para dar oxígeno a los que sufren... ...para dar oxígeno a los que están siendo machacados... ...para todos esos hechos de buena general. No ha sido fácil. Hemos superado obstáculos. Entre ellos mucha manipulación... ...e incluso el boicot del gobierno de Navarra... ...imponiendo unos servicios mínimos... ...que casi son de máximos... ...para impedir en la práctica... ...que hoy muchos trabajadores de la administración no puedan sumarse a este paro pero aunque lo han intentado, no han podido la militancia, la de las organizaciones que estamos hoy aquí ha llegado a explicar las razones y ha estado en los centros de trabajo en asambleas, en manifestaciones, en caravanas, repartiendo la información y socializando nuestro discurso la misma militancia que empresa por empresa ha explicado las razones que nos han llevado a convocar esta huelga, porque no las hemos cansado de repetirlos, es esa militancia a la que hoy también rendimos homenaje a todos y a todas vosotros. Habéis hecho un gran trabajo, como decía, porque habéis ido centro de trabajo por centro de trabajo, asamblea por asamblea, explicando cuáles son las razones de la huelga. Lo hemos dicho hasta la saciedad, son sobre todo dos. La primera, hacer frente y defendernos de los chantajes de la patronal. Una patronal que durante los últimos meses despida a nuestra gente vías pendientes de regulación o no renovando los contratos amenaza con congelar y recortar los salarios, y cuando está incrementándose el desempleo se atreven a pedirnos flexibilidad. La segunda razón de esta huelga es cambiar las políticas públicas. Los gobiernos y sus políticas han fracasado, nos han dejado solos y solas. Las mismas políticas del gobierno de Sanz, de Ibarreche, de Zapatero, todas han fracasado. Quieren seguir haciendo lo mismo. Bajar los impuestos a las, a las empresas, permitir el fraude fiscal, la especulación. Son políticas que nos afectan y vaya si nos afectan. Lo que deciden es demasiado importante como para dejarlo en manos de unos gobiernos que defienden los intereses de la patronal no nos protegen y no nos dejan otra opción que la movilización. Remamos contracorriente compañeras y compañeras, nos enfrentamos a la patronal, a los gobiernos, pero también con esta huelga nos enfrentamos a la indiferencia y a la insolidaridad. Hay que reactivar la conciencia social y política, los valores de solidaridad de clase, para vencer indiferencias e impedir que el sistema imponga sus intereses. Porque esta crisis o tiene una salida solidaria o nuestra gente lo va a pasar muy mal. Hacen falta más razones, ¿creéis que hacen falta más razones para convocar una huelga general? ¿No son suficientes? Aquellos sindicatos que no están aquí, los que otra vez más han vuelto a coincidir en lo que es una foto fija en esta comunidad, una foto donde coinciden cada vez que pueden con la patronal y el Gobierno de Navarra han dicho, entre otras cosas, que esta es una crisis global para que no se puede responder con una huelga local. ¡Vaya si sí se puede! ¡Aquí estamos, respondiendo desde lo local! pueden explicar Pueden explicar de mil maneras, de mil maneras, por qué no quieren hacer una huelga general. Pero negar que la crisis tenga sus causas y responsables locales es tanto como decir que la patronal y nuestros gobiernos no tienen nada que ver con lo que está pasando. ¡Y esa es una gran mentira! Ya sólo falta que nos digan, compañeros y compañeras, que como la crisis es global, mejor esperamos a una huelga mundial y así mientras llega esa huelga pues bueno, se va haciendo tiempo y hay tiempo más que suficiente para seguir cruzados de brazos ¿qué es lo que están haciendo? nosotros y nosotras hemos decidido no esperar Es evidente que hemos decidido no esperar, por eso estamos aquí. Por eso este, en este 21 de mayo, en esta jornada de huelga, tenemos que dirigirnos a esos responsables, a los responsables locales, a los responsables más inmediatos de esta situación, para decirles qué está pasando aquí, para decir a los gobiernos, para dirigirnos a ellos y decirles que lo que está pasando es culpa suya. Hay que preguntarles si van a seguir así, preguntarles si van a hacer por una vez algo útil... No han tomado ni una sola medida, ni una sola medida que acepte negativamente al poder económico, ni una. van a la patronal todo lo que quiere Subvenciones, reducen impuestos, les aprueban prácticamente el 100% de los expedientes de regulación, incluso de las empresas que tienen altísimos beneficios. Compiten entre ellos para ver quién es quién da más a la patronal. Una auténtica vergüenza. Y la pasividad con la banca, ¿qué decir de la banca? Les dan dinero a los bancos, el dinero que nos han dicho que durante muchos años no había para gasto social, el dinero que no hay para sanidad, el dinero que no hay para educación, el dinero que no hay para servicios sociales, ¡es el dinero que le dan a la banca! una banca que recibe ese dinero no para dar créditos, sino para tapar sus agujeros. Y responden no facilitando créditos. No cumplen su función pero dejan muy claro quién es hoy el que manda aquí. También hay que dirigirse a la patronal, hay que denunciar lo que están haciendo. Ahora en esta crisis instrumentalizan el miedo, actúan de la forma más despreciable despidiendo a nuestra gente, amenazan con bajarnos los salarios, no quieren pagar impuestos, quieren más precariedad, hacer negocio en definitiva con las necesidades sociales, quieren acumular dinero y con el poder. Todo esto no sucedería sin la colaboración política que venimos a denunciar en esta huelga. Colaboración política de los gobiernos, los que les dejan hacer, los que no les ponen freno. Y por aquello, como decían los sandinistas, de ninguna protesta sin propuesta, venimos también a plantear alternativas. Cuando es más que evidente que sus recetas han fracasado. Por eso exigimos entre otras cosas que se elimine de una santa vez el fraude de la contratación laboral, mayor justicia fiscal en todas las rentas y perseguir el fraude fiscal, incrementar el gasto social hasta la media de la Unión Europea, un salario social digno, imponer un control público las finanzas. Esas son nuestras alternativas, las alternativas que se niegan a escuchar y las alternativas que vamos a obligar a poner poderse puede pero no quieren hacerlo ¿Por qué? Porque no quieren hacer nada que perjudica al capital. Por eso. ¿Y el 22 de mayo qué? Nos preguntan algunos, ¿el 21, el 22 de mayo qué? Y respondemos, el 22 de mayo Más sindicalismo, más movilización y más solidaridad. Porque para eso tenemos agenda. Los sindicatos que hemos convocado esta huelga general tenemos agenda, tenemos plan de trabajo para continuar con esta movilización. Estamos obligados a tirar, a marcar referencias de clase que obliguen a soluciones distintas. Nuestro sindicalismo no está para dar cobertura a la patronal y a los gobiernos, quieren gestionar la crisis a su antojo, por eso nos piden paz social, paz social. No se la vamos a dar, porque por eso hemos salido hoy, no para darles paz social, sino para darles lo de hoy, una hueva general. sibador sei aurrea dagorauskalerriko langilea ora munduko